Cuando subí a aquel monte Miré a la cima y te vi Quise llegar allí para alcanzar mi fin Y hacerte siempre feliz El sol estaba cercano Me puse cerca de ti te hablé de nuestro amor y de tu boca en flor, una sonrisa surgió. Tú naciste para mí, mi gran ilusión tú, te llevaré de la mano, te llevaré junto a mí para volver allí a donde te encontré, y allí quererte hasta el fin. Tú naciste para mí, mi gran ilusión, tú.